¿Cuál es la situación del frigorífico de General Hacha? Que está complicado, se sabe, pero que hacia fines de la semana pasada hubo algunas gestiones que permitieron por lo, por lo menos un poco de alivio. Pero describí la voz. Mira, te agradezco el, el llamado y lo primero que te quiero aclarar es lo siguiente. Nosotros lo que participamos en una reunión eh, para tratarlo exclusivamente laboral porque la, el frigorífico no había tenido producción, todos sabemos finales de febrero, principio de marzo es un mes sensible para todos los trabajadores, porque eh, empiezan las clases, porque eh, las obligaciones son otras, y lo que tratamos de ver si sí, entre eh, la patronal, eh, el gremio y, y nosotros como, como autoridad de aplicación podíamos generar alguna herramienta o alguna ne ne negociación que permitiera mantener la paz social, pero que también los trabajadores tuvieran alguna esperanza de poder cumplir con estas obligaciones que son de la vida familiar misma. Entonces se llegó a un acuerdo donde los empresarios eh, aportan 4.000 pesos en carne, eh, el Ministerio de Desarrollo Social eh, va a gestionar a través de Patricia Lavín y, y por orden del gobernador un subsidio de 5.000 a cada trabajador. Esto no es un aporte al empresario, esto es una ayuda social si lo querés tomar así para que los trabajadores pudieran tener un mínimo de dinero para afrontar esta, estas obligaciones. Bien, y desde el punto de vista de la estabilidad laboral, el, Mirá, el gobierno comento, qué información en la reunión, tiene? Sí. En la reunión surgieron dos eh, elementos muy positivos. En primer lugar, eh, lo, uno de los propietarios dijo que eh, frigorífico General Hacha va a seguir abierto y va a seguir trabajando, pero que eh, evidentemente esto iba a necesitar una reestructuración en el plantel de trabajadores y automáticamente quienes estaban representando al gremio dijeron que bueno, pero que había una lista de voluntarios que querían retirarse, que querían irse, entonces eso permite ir conjugando la necesidad de achicar la planta con la decisión de los trabajadores de salir de ese trabajo y permite eh, aminorar el impacto de aquel que tenga que eh, madrugarse con eh, el telegrama de despido o con la negociación de una indemnización. Con respecto a los montos indemnizatorios, eso seguramente va a surgir a través de un expediente de procedimiento preventivo de crisis que se hace en este tema y ahí serán eh, tanto los representantes de la patronal como los trabajadores quienes se pongan de acuerdo. Hablar hoy de una fórmula indemnizatoria es muy aventurado y muy temprano y además nosotros eh, somos optimistas que si el emprendimiento sigue pueda ir ampliando su faena e ir retomando a estos trabajadores. Bien, Marcelo, ¿cómo ves el, el panorama laboral, tanto a nivel nacional que obviamente sus políticas influyen sobre lo que, lo que es la provincia, y en la provincia puntualmente? Bueno, mira, es un año que va a ser de mucho trabajo, de mucha negociación, de estar atentos y de generar mesas de diálogos entre los empresarios, y los trabajadores, para ver cómo podemos sobrellevar la coyuntura de un año que a mí se me hace que va a ser muy difícil. Eh, hay Una posi un posicionamiento nacional determinado con las políticas laborales eh, donde ya han definido eh, cuál es eh, eh, lo medular que eh, están en la, reconver la reconversión productiva, es decir, ellos eh, tienen en su mira que aquel emprendimiento que no funcione debe cerrar y aquel trabajador que se queda sin trabajo tiene que eh, reestructurar su vida laboral y ver cómo accede o cómo zafa de... Eh, su estado de ocupación. En función de eso, nosotros me parece que en la provincia de La Pampa, por ser una conformación productiva mucho más chica, nos da la oportunidad de hablar, de negociar y de ver cómo acompañamos toda la problemática que se nos vaya surgiendo. Nosotros creemos que hoy eh, la industria eh, cárnica empieza a tener visos de, de recuperación lentos, pero que nos va a permitir no tener un impacto muy grande más allá de los generales. Creo que ahora tenemos que empezar a mirar a la industria textil, sobre todo calzar, sobre todo algunos emprendimientos en la zona franca, en general pico, que son de mano de obra intensiva, porque sí, como en el contexto nacional, la industria textil ha sido muy afectada por la apertura de las importaciones y la falta de competitividad ante mercados laborales que son eh, absolutamente diferentes al nuestro, hace que sea un nicho muy golpeado. Uh -huh. A nivel nacional, el gobierno nacional, si bien ya este, ha tenido una derrota política con, en la paritaria con los bancarios, pretende un techo salarial para las paritarias del 18%. En la provincia, esa negociación, ¿cómo va a arrancar? Una, una de las cuestiones que prometía Cambiemos no era más techo a las paritarias ni más injerencia del Estado en las relaciones entre privados. Primer mito que se cae. El segundo, es verdad, la lucha de los bancarios ha presentado o presenta un nuevo panorama en las negociaciones de los privados y en las negociaciones paritarias en general, porque ha perforado el techo de los 17 que quería el Gobierno Nacional, pero hay que estar atento porque la conformación de esa fórmula, que sí ha quedado ya homologada, es con un 4.5 de eh, recomposición salarial que venía del 2016, con lo cual estaríamos hablando de una pauta del 19 para el 2017. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando se analiza este tema de los bancarios, pero me parece que, eh, a decir verdad, el Gobierno Nacional eh, tiene un ambicioso relato del 17% de inflación para el año, que para mí eso va a ser muy difícil. Bien, Marcelo, te agradecemos el contacto, si quieres agregar algo más sobre estos temas. No, no, te algún... soy yo y te, te, disculpo, eh, te pido disculpa por la, por la demora para, para atender el teléfono. Perfecto, Marcelo P. De Ontá es subsecretario de trabajo del gobierno provincial y nos ponía al tanto de esta situación en el frigorífico de Hacha, donde lo que se encontró es un parche por ahora, por supuesto, y también la decisión de que en la provincia no haya techo para las paritarias. Kermes 2017. Construimos comunicación comunitaria. 106.1.